Cuentos de hadas españoles El pescador inteligente Hace mucho tiempo un pescador vivía en un pueblo Solía ir al río a pescar todos los días Cada día anclaba su barco cerca de la orilla Hoy también hizo lo mismo cuando salió a pescar Hoy hace muy buen día Será estupendo pescar unos buenos peces Podría venderlos en el mercado y ganar una buena cantidad Lanzó su red al agua, a gran distancia, esperando pescar algo Pero hoy, junto a algunos peces, también encontró una botella de cristal Un momento, esa botella parece extraña La abriré para ver qué hay dentro El pescador sacó la botella de la red y la abrió de repente, de ella salió un demonio. <risa> ¡Por fin salgo de esa cosita! <risa> ¡Ahora expandiré otra vez el miedo por esta tierra! ¡Madre mía! ¿Quién eres tú y cómo entraste en esta botella? ¡Estúpido! Yo gobernaba esta tierra. El río se conocía como el río fantasma. ¡Nadie se acercaba a este lugar por mí! ¡Todo ser vivo! ¡Me tenía miedo! Pero entonces un día llegó un monje y usó su magia para meterme en esa botella. Llevo años dentro de esta botella, pero ahora soy libre y tú serás mi primera presa. ¿Pero por qué yo? Yo te he liberado, ¿no? ¿No? ¡Pero tú eres el único que conoce el secreto de esa botella! ¡Acabaré contigo y enterraré mi secreto para siempre! El pescador temía por su vida. Empezó a pensar en cómo salvarse. Al final, se le ocurrió un plan. ¡Puedes acabar conmigo, pero tengo un último deseo! ¿Puedes concedérmelo? ¡Vale! ¡Dime qué deseas! Me preguntaba que eres demasiado grande para esta botella No lo entiendo Me estás mintiendo ¿Puedes demostrármelo? <risa> ¿Crees que mentirías sobre eso? Te lo demostraré ahora mismo En su arrogancia el demonio no pensó ni un momento el error que iba a cometer Para demostrárselo al pescador usó su magia y se hizo más pequeño Y se introdujo en la botella En cuanto el demonio estuvo dentro, el aliviado pescador cerró la botella <risa> Ahora ríete lo que quieras y vas a acabar conmigo Te enviaré a donde perteneces El pescador volvió a lanzar la botella a las profundidades del agua y regresó a la orilla Recogió lo pescado y regresó muy contento a casa Así el pescador inteligente salvó a todo el pueblo del demonio Niños, ¿habéis visto cómo el pescador usó su inteligencia para derrotar al demonio? Sí, claro que sí. Es, es una gran historia. El demonio tuvo su merecido. Sí, ha sido una gran historia. Así que hemos aprendido que no debemos temer a un problema. Mantened la calma y pensad en una solución. Así la victoria será siempre nuestra.